entre murmuró la noble anciana si está desocupado armemos el nacimiento porque han llegado los chicos y mi ama se ha olvidado de todo por prodigarle su atención voy por mis herramientas contestó el carpintero pálido de alegría no, no hace falta un martillo hay por aquí y también hay bastantes clavos que quedaron del año pasado Como yo lo guardo todo, bien envueltos los guardé.